Atiéndeme Quiero decirte algo Que quizás no esperes tal vez escúchame que aunque me duele el alma yo necesito hablarte y así lo haré. no soy que fuimos tan sinceros, que desde que nos vimos, amándonos estamos. Nosotros, que del amor hicimos un sol maravilloso, romance tan divino. Nos queremos tanto, debemos separarnos, no me preguntes más. No es falta de cariño, te quiero con el alma. Te juro que te atoro, y en nombre de ese amor y por tu bien te digo adiós.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 adiós